¡Historias barrenadas! ¡Hola, Johnny. ¡Hola, Jenny! ¿Qué tal? ¿Qué historia barrenada nos quieres contar, güey? Güey, te quiero contar la historia barrenada de lo Tribunal Superior de Justicia de Aragón y las suyas locas, locas sentencias. Principiamos en 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia Aragón suspende la inclusión del Aragonés en el Currículo Educativo de Educación Primaria. Pero mamá mía, Johnny, ¿qué me cuentas? ¿Cómo yequefacio hizo? Pues en la redacción del nuevo Currículum Educativo de Aragón se incluyó la mostronza del Aragonés, y de feito Bel Colecho ya lo iba demandado, pero el Tribunal Superior de Justicia Aragón lo suspendió de impuesta denuncia de la Fundación Gaspar Torrente. Venga, no Mamueles, a Fundación Gaspar Torrente. Pero si esa fundación ya de Chuntano, no, no se suposa que hagan a favor del aragonés. Sí, pero nomás lo controlan ellos. Porque lo Tribunal Superior de Justicia de Aragón también en contra de otra cosa hippie, las bicis. De pues ya sabe qué pleitos, y este tribunal fació que lo Concello de Zaragoza cambiase la normativa y prohibiese a las bicis andar por muitas plazas y carreras, aunque no hubiera garra problema. Ajá, cuéntame más. ¿Qué opinas de las empresas que operan en paradisos fiscales? ¿Qué fanpudor? Pues lo Concello de Zaragoza prevó de que no podiesen acceder a concursos públicos. La delegación de gobierno español le voyse decreto a todo tribunal y endevinas que ganó... as interpesar dos paraísos fiscales! Exactamente, porque eso sí que le fa gollo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pero Jenny, ¿qué opinas de las mejoras laborales como los permisos o la jornada de 35 horas? Pues que me fa mucho gollo, pero que sí. Pero a lo Tribunal Superior de Justicia Aragón, no. Así nas que cuando concello, pruebo de aplicarlas a la suya plantilla, también lo vulcó. ¡Qué boques! ¿Y qué crees que fació con la prebatina de municipalización de las treballadoras do teléfono 010 duya do Concello para guarenciar los suyos ritos? Pues diría que también lo vulcó, claro. ¡Exactamente! ¡Premio, Jenny! Qué fuerte lo de esta ciudad con Aberlien, ¿eh? una fábrica que hay una cholla de patrimonio industrial, y la constructora Brial con la complicidad de PP, Ciudadanos y PSOE, lo oyes ¡Cazurros Carnuces! ¿Y te preguntarás si se podía haber a Turales ¡Malo pregunto, efectivamente! Pues vas bien, porque a PUDEPA, una asociación en defensa de patrimonio y lo Concello de Zaragoza, lo levoró todo Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero una vegada más, lo tribunal le dio la razón a los facherío. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Tranqui, que esto continua! Ya sabemos que al Tribunal Superior de Justicia de Aragón no le fago yo la aragonés, las bicis, lo patrimonio cultural u los derechos laborales, pero había cosas que sí que le encantan. Ah, bueno, bien se vale. ¿Y cuáles? ¡La educación católica! ¿Pero qué me dices? Pues sí, lo Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha meso bien de entrepuces a cual siquiera prebatina de sacar conciertos con la privada, que llegue cuasi de todo en más de la Iglesia Católica. Y cuando se probó de que la asignatura de religión baisase las suyas horas para poder además más de otras asignaturas basadas en la razón, lo Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo vulcó. Oh. Pero a la vez, Johnny, Instachen parece que se dedica a volcar cualquier ley u decreto que siga mínimamente izquierdas. Exactamente. Cuando la derecha no consigue gobernar, continúa haciéndolo a través de los tribunales. ¡Qué países son suyos! ¿Cuál será la siguiente sentencia con qué nos puede sorprenderlo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y Ay. las suyas locas locas sentencias? Pues Johnny, miedo me fa. Pues fas bien, Jenny. Y de que aquí plega la nuestra historia barrenada de güey. Nos veíamos a escape en esta tierra de Barrenaus con otra historia barrenada. ¡Que vaiga bueno, Jenny! ¡Que vaiga bueno, Jenny!